Her、radio Show.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 A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente transmitiendo a través de Avanzadametallica.net con bases en República Dominicana. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias a todos los que nos han estado sintonizando. Y los que estuvieron con nosotros la pasada semana en nuestro primer programa del 2021, que la pasamos muy bien compartiendo eso que nos apasiona tanto que le llamamos metal pesado. Pero hoy tenemos otro programazo. Otro programazo con muchas cosas nuevas. Eh, tenemos cosas nuevas de bandas de la nueva generación. Vamos a estar escuchando algunos clásicos y vamos a estar escuchando algunos adelantos de álbumes que están ahí en el horno a punto de salir. Ahora en el 2021, también vamos a tener algo del metal en castellano y vamos a tener hasta de Japón. Así que hoy es un programazo lo que tenemos preparado para todos ustedes. Como todos los domingos, Heavy Metal Bunker Radio Show a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Y además de la transmisión los domingos a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Hay otro grupo de emisoras hermanas afiliadas que se darán a la tarea de retransmitir este programa durante la semana, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes emisoras. Entre estas emisoras hermanas tenemos a César Radio Rock que estará transmitiendo desde Bolivia. Tendremos el t u n e l c o m que estará transmitiendo desde Colombia. Asaltomatarradio rock.com que estará transmitiendo desde España. Metal Corrosivo estará transmitiendo desde México. Frecuencia Online Radio estará transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina.、Eh, Radio Enigma estará transmitiendo desde Chile. Rock Total Radio estará transmitiendo desde Perú y e Spectro FM 98.9 estará transmitiendo desde Corrientes, Argentina. Así que estas son nuestras emisoras hermanas afiliadas que estarán retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show diferentes días de la semana desde sus、eh, propias emisoras, diferentes horas del día. Si usted quiere saber a qué hora y qué días se estará retransmitiendo Heavy Metal Bunker en su país o en algún área donde usted pueda、eh, sintonizarnos, usted puede entrar a nuestra página de Facebook, que es、eh, Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí podrá tener toda la información. Pero hoy tenemos una gran noticia. que Ya estuve anunciando por、eh, las redes, y es que Heavy Metal Bunker Entertainment ya tiene su propio sitio web, ya tiene su propia página web. Y usted puede entrar a Heavy Metal Bunker com y ahí entra a nuestra página oficial de Heavy Metal Bunker Entertainment. Ahí usted va a poder encontrar toda la información de todos los proyectos que estamos trabajando. Ahí está la información de lo que es Heavy Metal Bunker Radio Show, de lo que es、eh, AC Loud, de lo que es Heavy Metal Bunker Review y lo nuevo que vamos a estar comenzando próximamente es nuestras publicaciones de Dark Neruda s Podcast a través de Spotify. Así que también vamos a estar publicando、eh, episodios de、eh, podcast en Spotify, donde vamos a estar haciendo algunas entrevistas, vamos a estar compartiendo, discutiendo、eh, noticias, información, haciendo un poco de editorial y llevándole lo más reciente. Que, eh, está ocurriendo en el mundo del heavy metal、y、toda esa información está、eh, en nuestra página web que ya está al aire y ya está activa usted simplemente entre a heavy metal bunker com y ahí podrá entrar a nuestra página puede accesar desde su computadora su laptop o desde su móvil En cualquiera de los dos casos puede a c c e s a r nuestra página. Así que visítenos, vaya, explore, navegue、eh, y lea la información que tenemos para ustedes. Así que, habiendo dicho esto, vámonos entonces a lo que nos corresponde en el día de hoy: Que es compartir metal pesado. Y ya comenzamos, ya comenzamos con nuestro despegue. Nuestro despegue de la noche fue con nada más y nada menos que con una legendaria banda californiana que se llama Angel Steel. Angel Steel es una banda legendaria que comienza en 1984. Esta banda ha tenido muchos tropiezos、eh, durante su trayectoria. Se, se separaron, regresaron. Cuando regresaron, tuvieron que cambiarle el nombre a la banda por problemas legales con su ex cantante. después se volvieron a romper y después volvieron entonces volvieron con el nombre original entonces es todo esto una novela de estas cosas que ocurren en el mundo del,、eh, de la industria de la música la cuestión es que a n g e l s t e e l está junto otra vez、eh, y tiene proyectado para el próximo 19 de marzo lanzar Un nuevo álbum que lleva como nombre No Other g o d s Before Me. El s álbum estará saliendo el 19 de marzo. Pero lo que estábamos escuchando era de su álbum debut de 1985 que llevaba como nombre Skeptic Apocalypse. Y el tema que estábamos escuchando era precisamente Angel Steel. Así que nos fuimos clasicón. Nos fuimos legendario en nuestro despegue de la noche de hoy. Pero vámonos, vámonos entonces a lo que nos concierne y me voy a ir en nuestra primera intervención, me voy a ir con la nueva generación. Este, ustedes saben que、eh, durante el 2020 en varias ocasiones estuve haciendo programas. Eh, promoviendo bastante lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, que es Heavy Metal tradicional por bandas de la nueva generación. Y se acabó el 2020 y el 2021 comenzó On Fire. Y aquí hay una banda que surge en el 2017 y lanza su álbum debut ahora, en el 2021. Nos vamos a ir con una banda que es de Miami, Florida. Y esta gente se llama Midnight Spell.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 A pesar de no estar en Google Play o guía los productos personalizados de nuestro merchan, Asalto Mata Radio Rob, la radio online del Rob. Ajá, mi gente, estamos de regreso. Para estas personas que nos acaban de sintonizar un poco más tarde, usted está escuchando.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 También durante la semana se estará retransmitiendo este programa a través de un grupo de emisoras hermanas afiliadas durante toda la semana, diferentes días, diferentes horas. Si usted quiere saber desde cuándo y desde dónde se va a estar retransmitiendo durante la semana, entre a nuestra página oficial de HeavyMetalBunker.com. Y ahí encontrará toda la información que tiene que ver con Heavy Metal Bunker Radio Show y con muchas otras cosas. Porque ya tenemos nuestra página oficial de Heavy Metal Bunker Entertainment. ¿okay? Muy bien. Ya comenzamos. Comenzamos primeramente con nuestro despegue. Que nos fuimos con la banda legendaria Angel Steel. De su álbum debut de 1985, llamado Skeptic Apocalypse, estábamos escuchando el tema Angels Teal. Una banda legendaria que comienza desde 1984 y que tiene en el horno cocinando un nuevo álbum que saldrá el próximo 19 de marzo. Así que. Vamos a esperar que salga este álbum a vez con q u é nos viene Angel Steel en el 2021. Bien, nuestra primera intervención la hicimos con dos bandas de la nueva generación. Dos bandas de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, que no son otra cosa que bandas de la nueva generación que están. Tratando de continuar con el legado de lo que es el heavy metal tradicional. Claro está, con su sonido, su propio acento, su propia textura, porque son bandas modernas, pero manteniendo la esencia de lo que es el heavy metal de la vieja escuela. Entonces, este año me tropecé con una banda que surge en el 2017. En el 2019 lanzan un demo que se llama Between the Eyes. Y en el 2021, ahí acabando de empezar el año, lanzan su primer álbum de larga duración llamado Sky Destroyer. La banda se llama Midnight Steel. Midnight Steel es una banda de Miami, Florida. Y este es su álbum debut. Cuando los escuché por primera vez, simple y sencillamente me quedé anonadado. Una banda espectacular. El álbum completo está increíblemente bueno. Así que esto es una banda que promete. Yo sé que las bandas de la nueva generación tienen un reto muy grande porque está bien difícil la industria de la música para. Las bandas de la nueva generación, sin embargo, esto es una banda que promete. El tema que estábamos escuchando era Blood for Blood del de e álbum Sky Destroyer, así que búsquelo por ahí.、Eh, tengo entendido que en Bandcamp、eh, puede conseguir el álbum. Hasta este momento tengo entendido que solamente está en formato digital y que probablemente más adelante p、pues、u estará e s en CD y quizás hasta en vinilo. Midnight Spell, una banda súper, súper buena. Y la otra banda que estaba compartiendo con ustedes es Saber, una banda de Los Ángeles, California. Esta banda surge en el 2019. Y en el 2020 lanzan un EP de nombre Strike of the Witch. En el 2021, empezando el año, lanzan su primer álbum de larga duración de nombre Without Warning. Saber, una banda también increíblemente buena de la nueva generación. El tema que estábamos escuchando es Storm of Steel de ese álbum debut Without Warning. Del 2021, así que comenzamos nuestra primera intervención con bandas de la nueva generación con álbumes debut en el 2021. Eso quiere decir que comenzamos con el pie derecho y con mucha fuerza en lo que es el mundo de la industria del heavy metal. Pero vámonos, vámonos con nuestra próxima intervención. Y、eh, el año pasado. Había、eh, estado compartiendo con ustedes un tema de lo que es el o de lo que va a ser el próximo álbum de Mr. Michael Schenker. Michael Schenker grabó un álbum que está proyectado para salir el 29 de enero que lleva el nombre de i m m o r t a l Este álbum, i m m o r t a l es un álbum que Michael Schenker incluyó muchas colaboraciones. Varias personas, diferentes cantantes, entre ellos、eh, Ralph s h i p p e r y, y un sinnúmero de, de otros artistas. Pero recientemente lanza un video de un nuevo tema de lo que será su álbum Immortal. Este tema lleva por nombre Sail the Darkness y en la voz de este tema tiene a nada más y nada menos que a Mr. Ronnie Romero. どうぞ。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 Yes, yes, yes. Estamos por aquí de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Saludos a todas esas personas que están en el chat de Heavy Metal Mansion. Si usted quiere entrar al chat, simplemente tiene que entrar a、eh, metalpr.com diagonal en vivo. Automáticamente lo envía a una cajita a poner su nickname y puede pasar a la plataforma. A compartir impresiones y、eh, hablar con los compañeros que están allí metidos en el chat. También、eh, un saludo a los que están en WhatsApp escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show y a los que nos están escuchando y o están en el chat de avanzadametálica.net. punto También un saludo grande para todos ellos. Y no se nos puede quedar a nuestra gente de España que nos eh, sintoniza eh, los lunes a las 12 del mediodía allá a través de a s a l t o m a t a r a d i o r o c k c o m También a toda la gente de Latinoamérica, de Bolivia, de Chile, de Perú, de México,、eh, de Argentina. República Dominicana en Estados Unidos y, como no, a toda la gente de Puerto Rico. Así que un saludo muy grande para todos y para todas. Bien, esa intervención que estábamos escuchando, pues la comenzamos con un tema、eh, recién que lanzó Michael Schenker. Que、eh, va a estar lanzando un álbum bajo el nombre de Immortal el próximo 29 de enero. Este álbum cuenta con la colaboración de un sinnúmero de、eh, diferentes artistas y cantantes. Y entre ellos está Mr. r o n n e y Romero, que es quien estaba cantando este tema que lleva por nombre Sail the Darkness. Un buen tema. Es imposible escuchar ese tema y no parecer a la música de Ronnie James Dio. No solamente por la voz de Ronnie Romero, que todo el mundo sabe que es muy, muy similar a la de Ronnie James Dio, pero el tema como tal, la canción, los arreglos y el sonido de la canción es muy parecido a lo que eran los temas de Ronnie James Dio en su carrera solista. Así que es un muy, muy buen tema. Y cuando lo escucho, pues es imposible no recordar a Ronnie James Dio. Y ya que nos parece tanto a Dio, pues nos fuimos con Dio y nos fuimos con un tema que a mí me fascina del álbum Sacred Heart de 1985. Estábamos escuchando Rock'n'Roll Children. Siempre recuerdo cuando salió el videoclip de ese, de ese tema, me fascinaba. Cuando.、Eh, Eh, ponían este tema en MTV. Así que eso era lo que teníamos en esta intervención. Bien, la semana pasada、eh, estuve hablando sobre el comunicado que hizo Wolf, guitarrista y líder de la banda a c e p t sobre la posposición del、eh, lanzamiento de su nuevo disco To Mean to Die. Que estaba proyectado para hacerse el 15 de enero y se tuvo que posponer para el 29 de enero debido a que hubo un gran retraso en la planta de reproducción de los CDs y de los discos.、Eh, sin embargo, p、pues, u、eh, en compensación,、eh, prometieron lanzar un nuevo video con un nuevo tema que es perteneciente a ese álbum y así mismo fue. Esta misma semana. ASEP lanza un nuevo tema con un nuevo videoclip. Este tema lleva por nombre Zombie Apocalypse. Y vámonos con ASEP. Escuchando Radio Enisma desde Santiago de Chile para el mundo. ¿Estás escuchando Frecuencia Online Radio? www.frecuenciaonlineradio.com. Bajate nuestra aplicación en Google Play o b u s c a n o s en las aplicaciones Tu n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. You way you got the way to don't You gotta lock your throw cause fuck the give here a kill industria and En la indust de la radio online. Esto es heavy up from Bunker Metal m こ n s i o n metalpr.com y mi gente ya heavy metal bunker entertainment tiene su propia página web así que、eh, simplemente tiene que entrar a heavy metal bunker.com y ahí encontrará toda la información de todos nuestros proyectos ya sean、eh, nuestros programas de radio nuestros programas de review en youtube O de nuestro podcast que vamos a comenzar a publicar próximamente a través de Spotify. Así que entre, visítenos, navegue por allí y póngase al día de todas las cosas que estamos haciendo a través de HeavyMetalBunker.com. Bien, mi gente, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues es el tema más reciente que、eh, lanzó AdSep. t Eh, y lleva como nombre Zombie Apocalypse. Esto es un video que lanzaron.、Eh, y el lanzamiento oficial de este álbum, To Mean to Die, Pues será el día 29 de enero. Este tema,、eh, como les dije, también vino con un video interesantísimo. Un video que es una crítica cruda. A lo que es la automatización humana, a la tecnología, cómo hemos dejado de ser seres humanos y nos hemos convertido en zombies de la tecnología. El video está bien crudo, muy, muy interesante, pero el tema está buenísimo. Así que ahí teníamos lo más reciente de a c c e p t Zombie Apocalypse de su álbum To Me to Die. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda argentina Imperio. Imperio en el 2010 lanza un álbum con el nombre de l a t i n o a m é r i c a Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Roquear hasta morir. Imperio, un bandón de cuatro pares de la Argentina. Así que eso era lo que teníamos: un poco de castellano. Muy bien, mi gente.、Eh, esta semana,、eh, esto fue como el jueves o el viernes pasado,、eh, la banda Hellstar nos sorprende lanzando un nuevo tema en video、eh, y anunciando lo que será su próximo álbum. Según Hellstar, para el 26 de febrero se estará lanzando lo que será el próximo álbum de Hellstar bajo el nombre de Clad in Black. Este álbum, en realidad, pues es más bien, yo lo considero más un EP un EP que un, que un disco.、Eh, sí, va a venir un Digipack que trae dos CDs. Uno donde van a venir las seis canciones de este e p por eso le llamo e p lo que tiene son seis canciones. Pero también va a traer un segundo、eh, CD donde va a traer el disco vampiro en su totalidad. Así que aquellos que no tengan el disco vampiro, si compran este Digipack, pues van a tener el disco vampiro más las seis canciones que va a traer el e p nuevo.、Eh, los viniles, pues en realidad. Van a ver tres canciones inéditas, de las cuales ya dos de ellas se, se han publicado y, y ya la hemos conocido: la primera que fue Black Winds of Solitude,、eh, y la que tiraron ahora, que lleva el nombre de Across the Raging Seas.、Eh, también va a tener otro tema que se va a llamar Dark Incarnation. Y los otros tres temas realmente son unos covers que van a estar haciendo Hellstar. Uno de ellos, pues que ya lo habíamos escuchado, que es un cover de Black Sabbath con Ronnie James Dio, bajo el nombre de After All.、Eh, también van a tener un cover de a c e p t del、eh, tema Red Listen Wild. Y van a tener un cover de Judas Priest、eh, del tema Sinner. Así que en realidad el disco va a tener tres canciones inéditas y tres canciones cover. Eso es lo que contiene el disco. El CD、eh, Digipack pues va a contener esto mismo, pero con el disco Vampiro en su a l i c i Así que vamos a esperar al 26 de febrero para tener ese álbum en nuestra colección. Así que vámonos, los dejo ahora con. Mr. James Rivera, Larry Bargan y Hellstar con su nuevo tema Across the Raging Sea.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 The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s i c s Yes, people, we are back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era lo más reciente de la banda Hellstar. Como les estaba diciendo, Hellstar tiene proyectado para el próximo 26 de febrero. Lanzar su próximo álbum que llevará por nombre Clad in Black. Un álbum que en realidad es un EP que de seis canciones, tres canciones inéditas y tres covers. Y si compra el Digipack, pues tendrá como bono el álbum Vampiro incluido. Dicho sea de paso, si escuchan bien esta canción, pues Hellstar sigue. Por la misma línea de su álbum Nosferatus y Vampiro, que es una continuidad de ese álbum Nosferatus. Entonces, Hellstar continúa con su vampiresca aportación al mundo del heavy metal. Así que eso era Across the Raging Seas. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda española Zenobia. Zenobia en el 2020 lanza un álbum que lleva como nombre número 6, 6 Romano. Y el tema que estábamos escuchando es La Danza del Diablo. Un temazo de un excelente álbum de Zenobia que después de Abel. Tenido que reformarse al irse su guitarrista, incluyeron dos guitarristas nuevos y tuvieron que hacer ajustes y lanzaron un álbum espectacular. Así que eso era, n los muchachos de Zenobia. Bien, vámonos ahora con una banda legendaria, clásica, clásica, clásica. Una banda que inclusive fue parte de lo que se conoce como el New Wave of British Heavy Metal. Y estamos hablando de la banda Saxon. Saxon tiene proyectado para el 19 de marzo lanzar un álbum que llevará como nombre Inspirations. Este álbum en realidad no es otra cosa que eh, canciones, eh, covers de bandas que de alguna manera fueron los que inspiraron. A Saxon desde sus comienzos y que fueron la inspiración para muchos de sus temas. Eh, entonces, eh, esta semana lanzaron un video de un tema que le pertenece a Deep Purple que lleva el nombre de Speed King. Eh, así que vamos a escuchar a Saxon interpretando el tema Speed King de Deep Purple. la única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. m e t a l p r c o m Heavy Metal Manager. Alright, people, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, lo que estábamos escuchando en esta intervención, pues no era otra cosa que la banda Saxon, de lo que será su próximo álbum, que será lanzado el 19 de marzo. Un álbum que lleva el nombre de Inspirations. Y no es otra cosa que un álbum de covers. Que Saxon va a estar interpretando. Sobre temas y bandas que de alguna manera. Fueron inspiración para Saxon durante toda su carrera. Y en esta ocasión, pues hicieron un cover del tema Speaking. Que es de、eh, Deep Purple. En una entrevista con el cantante de, de Saxon. Él dice que. La canción Motorcycle Man de Saxon fue inspirada precisamente en esta canción Speed King. Él dijo: Si Speed King no hubiese existido, Motorcycle Man tampoco, porque fue precisamente de ese tema en el que él se inspiró para Motorcycle Man. Interesantísimo, ¿no? Hay que ver este álbum, a ver qué bandas y qué temas contiene. Y escuchar a Saxon interpretándola. Que me parece que este tema, Speed King, lo interpreta de manera magistral. Así que ahí teníamos a Saxon. Lo próximo que estábamos escuchando. Pues es la banda de trash metal de Venezuela. Trasher Hell. Un bandón que descubrí el año pasado. Que me fascina. Me parece que es una banda que. No le debe envidiar nada a ninguna otra banda de renombre mundial.、Eh, de su álbum Agente de Caos del 2019, estábamos escuchando el tema Violencia. Un trash metal con mucha base、eh, de lo que es el trash tradicional. Y mucha energía, mucha furia, como me gusta a mí el trash. Así que. Ahí teníamos a Trasher Hell de nuestra hermana República de Venezuela. Muy bien, vámonos entonces con algo.、Eh, quiero compartir con ustedes una banda de trash, pero esta banda es de allá, del Oriente. Y esto es una banda de China. En China, créanlo o no, hay un sinnúmero de bandas de trash espectaculares. Y una de estas bandas espectaculares se llama Ancestor. Y los voy a dejar Ancestor con el tema Bloody Repression.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 Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues lo comencé con una banda de trash metal de Beijing, China. Esta banda se llama Ancestor. Y Ancestor es una banda de la nueva generación. Es una banda que realmente se forma en el 2007. Pero no es, es hasta el 2017. Que lanzan su primer EP bajo el nombre de Age of Overlord. En el 2018 lanzan su primer álbum de larga duración, que era de lo donde estábamos escuchando、eh, ahora. Este álbum lleva el nombre de Lords of Destiny. Fue lanzado en el 2018 y el tema que estábamos escuchando era Bloody Repression. Una banda de trash metal espectacular, con una、eh, energía, con una agresividad y una violencia musical espeluznante. Así que me gustó mucho, mucho Ancestor, una extraordinaria banda de trash metal del otro lado del mundo, donde también la nueva generación se está acomodando en el heavy metal. Muy bien, y lo próximo que estábamos escuchando, pues es lo más reciente de la banda española a n g e l u s a p a t r i d a a n g e l u s a p a t r i d a tiene proyectado para el 5 de febrero lanzar un nuevo álbum que llevará por nombre el nombre de la banda. El álbum se llamará a n g e l u s a p a t r i d a y será lanzado el 5 de febrero, y eso que estábamos escuchando. Pues no era otra cosa que el tema Indoctrinated. Un temazo brutal de una extraordinaria banda que siempre ha hecho extraordinaria música. Así que vamos a esperar a febrero y veamos qué nos trae Angelus nuevo para el 2021. Bien, mi gente, no me queda tiempo para más. Mi relojito de arena me dice que mis 120 minutos de Heavy Metal Bunker Radio Show ya se están agotando. Pero no se ponga triste, no se, me ama, no se me amilane, porque el próximo domingo regresamos con una nueva edición de Heavy Metal Bunker Radio Show con lo que a usted le gusta, que es el Heavy Metal. Así que. No se olviden que todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, este servidor Dark Nerudas está en Easy Rock con Easy Loud. 60 minutos de hard rock y heavy metal, del que a usted le gusta y le apasiona.、Eh, recuerden que ya tenemos nuestra página de Heavy Metal Bunker.com, donde usted podrá entrar y obtener toda la información que usted necesita. Así que yo los、eh, dejo hasta la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Recuerden que la pandemia no ha terminado. Están las vacunas por ahí, pero la pandemia todavía no ha terminado y en muchos sitios ahora mismo está en el PIC. Así que cuídese usted, protéjase usted, proteja a su familia. Haga las cosas con mucha cautela, mucha precaución y mucho juicio. Yo los dejo hasta la semana que viene. Que tengan una extraordinaria semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bastante, pero que beban más. Así que los dejo y se despide su amigo d a r k n e r Udas. Hasta la vista, baby.